el presupuesto, el proyecto de coparticipación. Ayer hubo una especie de reunión secreta, entre comillas, eh, con sí. intendentes, según dice un diario local, eh, la verdad que nosotros desconocíamos de esa reunión, donde se plantearon algunas cuestiones y estuvo presente el intendente, o habría estado presente el intendente Luciano Dinápolis. Sí. Hoy se comienza a discutir en las comisiones, o sea, en la legislatura provincial, eh, este proyecto presentado por el gobierno provincial para... inyectarle plata a los este, a las intendencias a través de la coparticipación que es un, un monto extra al que habitualmente reciben eh, los las localidades por parte de la provin del, del gobierno provincial veremos qué sucede con eso cómo se desarrolla va a ser más entrada a la mañana y podemos un ratito vamos a, a tratar de presenciar esas esas discusiones que van a ser interesantes porque cambiaron de, de color político varios eh, varias intendencias y también eso es muy importante para el sí. que pueda entrar de acá a cuatro años. El oficialismo le quiere dar rápido tratamiento y, que, claro. y pretendería emitir despacho hoy. Eh, así sale rápido. Por eso, vamos mm. a ver si esas discusiones se dan en, de, de esa manera sí. rápidamente. Bien. Se eh, cuenta así por arriba que estuve recorriendo algunos, algunas despensas algunos comercios pequeños y también medianos de los barrios, consultando por la devolución del IVA. Ah, sí. Algunos no tenían ni idea de qué le hablábamos. ¿En serio? Sobre todo comerciantes. Mirá vos. Eh, y otros directamente no lo van a poder hacer porque no, no tienen la discriminación de cada producto cuando compras por débito. O sea, cuando haces la compra en un algún comercio eh, de barrio... Lo que hacen es darte un ticket donde dice varios ah. y no está discriminado por producto y eso es un problema para la discriminación eh, en realidad para eh, sí este, habría la que habría que ver a la FIP qué va a hacer con esos con esas bueno, despensas eso es importante ¿Sí? porque si esta devolución del IVA va a ser únicamente en supermercados o hipermercados Uh -huh. eh, queda un tendal de comercios, pero sobre todo de personas que van a los comercios de barrio que no van a tener acceso a este a este descuento, claro, porque uh -huh. habito, es para para la canasta básica, para productos de la canasta básica y en los barrios mucha gente eh, va a comprar al comercio local, al de cercanía, sí, y ese de cercanía no te hace la devolución, uh -huh. este programa no estaría. tanto sus frutos. Sí, bueno, veremos a ver qué, qué hace la FIP, que es la, el organismo que tiene que devolver. Eh, sí, el ahora Ida. ya está habiendo algunos problemas con las personas que están ingresadas con sus datos. Sí. O sea, si, si, ayer se conoció, esa es otra cuestión, uh -huh. pero también empiezan a surgir algunos problemas, eh, seguramente siempre que se están se, se a implementar programas empiezan a surgir algunos inconvenientes. El tema es que me llamó la atención Ese desconocimiento hasta de los propios comerciantes de cómo iba a pasar eso. Claro. Encima, por ejemplo, la leche tiene distinto IVA que el resto de los productos. Por claro, ejemplo, paga menos es. IVA. Eh, de, o sea, tiene menos carga de IVA. Eh, así que, eh, bueno. Un poco nada. menos. Sí. Bueno, veremos a ver qué solución. Y una cuestión más, cortita. Ayer me contestó una funcionaria municipal a una consulta que hicimos. Ah, Esto aleluya. es una noticia. Ah, aleluya. esto <risa> es, es toda una noticia. Esta semana entregan la obra de Tello e Ilia. Cuando le preguntamos, le hicimos una repregunta a esa funcionaria, qué día, bueno, ahí quedó el mensaje dando vueltas. Pero eh, es importante porque va a comenzar la eh, a funcionar la semaforización en Tello e Ilia esta mm. semana. Qué bueno. día todavía no sabemos. Pero esta semana eh, entregarían la obra de eh, la calle Tello con semaforización nueva. y eh, nuevo sentido a las calles de esa zona de Villa Navarro Sarmiento y Villa Martita.